escucharlos cuantas veces te apetezca también sabes que nos encuentras en las redes en facebook.com barra hipnotízate en nuestro correo electrónico hipnotízate eh, hotmail.com en fin diferentes formas de, de caer en estado de hipnosis y sobre todo la mejor manera a través de la música hoy comenzamos con un grupo de nuestro país con, con un grupo que se hacen llamar los directivos un una, un dúo misterioso de letras eh, hilarantes uno de los discos más divertidos que te puedes echar a los oídos actualmente se llama Por amor y jerarquía lo encuentras de manera gratuita en su Bandcamp y vamos a quedarnos con una de mis canciones favoritas porque es que me, me, me llena me, me llega uh, totalmente ellas me llaman de usted y es que una canción que está dedicada a todos los que somos unos putos treintañeros ¿no? los directivos para dar comienzo a la sesión de hipnosis bienvenido bienvenida Vinte semanas llenes cariño que vayamos al cine o nos quedamos en casa movemosnos a provincias creo que en Madrid me mata Díme, fejno běl, tal vez con un porche. Amigos esta ronda aquí en la pata, somos cuatro para un taxi, no nos va a salir por nada, ¿te has fijado cómo te mira esa? Esto está lleno de guarras. Llámame para el partido, si eso nos vemos mañana. debes de perdértelo por amor y jerarquía el primer trabajo de este eh, dúo los directivos el álbum más divertido que yo haya escuchado en los últimos tiempos con unas letras realmente eh, espectaculares y con ese con esa música de aire retro ochentero ellas me llaman de usted un ejemplo claro de lo que puedes encontrar dentro de ese primer trabajo Vamos ahora con un álbum de homenaje, un, un buen montón, además grupos muy dispares los que se han puesto de acuerdo para rendirle homenaje al fallecido Carlos Berlanga. Carlos Berlanga eh, fue uno de los eh, compositores más importantes del pop de nuestro país. Eh, Algunas de las canciones más famosas de la música española pues, fueron escritas por Carlos Berlanga. Falleció muy joven, demasiado joven, con 42 años en el año 2002 ahora se reúnen pues como siempre en, en este tipo de recopilatorios eh, gente irregular van desde bebé hasta chico y chica pasando por Astrud, por supuesto fangoria eh, carlos berlanga aparte de su carrera en solitario el, el grueso eh, sus mejores canciones pues las grabó con con alaska y, y dinarama sobre todo en fin vamos a quedarnos con un par de ejemplos de de homenajes a, a la música de Carlos Berlanga, del añorado Carlos Berlanga. En primer lugar, La Casa Azul haciendo uno de sus clásicos, este vacaciones, viaje satélite alrededor de Carlos Berlanga. Cada uno de los participantes en este disco de homenaje pues, han llevado a la música, a las letras de Carlos Berlanga a su propio mundo. Eh, la Casa Azul es son uno de los más fieles al espíritu original de Berlanga y es que no en vano pues, la banda le debe mucho a, a las que dinarama, ¿no? Vacaciones, uno de los clásicos. Eh, dentro del álbum, pues se encuentran, pues eso, ya te digo, canciones imprescindibles, perlas ensangrentadas, eh, tazas de té, si no es por ti. Eh, indicios de arrepentimiento, en fin. Eh, uno de los. algunos llegando hasta el final, el hospital. Es que Carlos Berlanga ha escrito, pues ya, mm, repito, algunas de las mejores canciones del pop de nuestro país. Vamos a seguir un ratito más dentro de este. ...de este viaje satélite... Eh, ...en este caso con los planetas... ...que ya ellos se, se encargaron en su día de escribir... ...a la tristeza de, del verano... ...algo que parece antagónico, ¿no?... ...siempre el verano está unido a la alegría... entre ...en teoría... Eh, ...los planetas en aquella, en aquella canción pues... Eh, ...cantaron a un verano triste... ...y Carlos Berlanga también lo había hecho anteriormente... ...el verano más triste en la voz de los planetas dentro de este viaje satélite alrededor de Carlos Berlanga. más triste de carlos berlanga en este el verano más triste eh, se ajusta como un guante a siempre al aire melancólico de los planetas que también participan en este homenaje salimos de él para entrar en un álbum luminoso como es habitual en la banda escocesa bell and sebastian stuart murdot que edita nuevo álbum un álbum que se llama al igual que el tema que vamos a escuchar y que es una obviedad en en esta banda Write About Love escribiendo sobre el amor desde eh, que hizo Bel Campbell a abandonar a la banda pues siempre han buscado un contrapunto femenino en este caso lo encuentra perfectamente en una chica llamada Carey Mulligan son los nuevos temas de Bel and Sebastian Write About Love make you happy. Seconds move on If you watch the clock And the sky grows down If you're looking canciones como siempre velan sebastián desde su nuevo trabajo eh, llevaban sin sacar álbum desde el 2006 que editaron de life pursuit y ahora se presentan de nuevo con este right about love y canciones tan bonitas como esta que da título al álbum otro regreso esperadísimo el de single la banda que forman teresa Iturriod y turrioz e y Ivonne y e, en single con su eh, nuevo trabajo monólogo interior y canciones pues tan originales, porque yo creo que es uno de los grupos más originales que hay en nuestro país. Tan, canciones tan eh, tan particulares como este posponías son los nuevos temas de single tiempo en enero luego llegó enero y tú me decías en febrero tomaré algunos días y por marzo ya tendré menos trabajo para cuando llega abril ya verás que primavera viajaremos por ahí Parece que jamás hayas tenido más lío. Yes, primavera. En enero me decías que en febrero y en febrero mejor por abril. En abril que luego en mayo y en el mes de mayo posponías al verano, posponías os Pospo Volando las semanas y el otoño va a volver. Y en primavera, parece que jamás hayas tenido más lío. Y es primavera, solsticio, de verano y tú repetía. ...tú retomaré algunos días... os ...bueno pues había ya ganas de... ...encontrarnos con las nuevas canciones de single... ...desde el 2006 que editaron aquel Pío Pío... ...en el 2009 editaron un single... Eh, ...Mr. Shoji... ...y hasta ahora que ya nos encontramos con este monólogo interior... ...en el que encontramos a Teresa... Pues como siempre, con esa voz naif, delicada, eh, escribiendo canciones tan originales y tan bonitas como este Posponías. Los nuevos temas de single. Nos vamos hasta Los Ángeles para escuchar a Crocodiles, una banda que nos presenta en su segundo trabajo, Sleep Forever, con pepinazos como este Hearts of Love. queda ese Hearts of Love una canción electrizante pegadiza firmada por los chicos de Los Ángeles de Crocodiles vamos a escuchar el nuevo trabajo de un chico que con su primer trabajo tuvo muchísima repercusión el guincho eh, bajo ese seudónimo se esconde Pablo Díaz Reixa Alegranza fue como se llamó su primer trabajo y ahora eh, repite con este pop negro eh, Aires Eh, tropicales y música muy muy pegadiza en el, en el guincho y en canciones como este Bombay nuevas canciones del guincho esta es segunda entrega llamada Pop Negra negro, con canciones como ese Bombay con ese, con ese aroma tan particular que le, que le da a su música con ese aire tropical, bailable y pegadizo. Nos vamos hasta Chile para escuchar a Javiera Mena, una chica que nos presenta un, un álbum muy muy interesante el álbum se llama, el igual que es su apellido, Mena repleto de estupendas canciones como esta que vamos a escuchar Ahondar en ti, Javier Amena Skip Álbum elegante, muy muy recomendable, el de la chilena Javiera Mena, Ahondar en ti, otra de las canciones que conforman ese álbum que lleva por título, como te digo, el apellido de la chica, Mena. Nos vamos hasta Ogrove, hasta Galicia, para escuchar una, una banda mmm, llamados Nadadora, como la famosa canción de Family. Eh, acaban de presentar Luz, Oscuridad, Luz, su cuarto trabajo repleto de estupendas canciones, posiblemente su mejor álbum canciones como este, Julie Christie, en el que dan un aire noise pop o un aire showgeist a toda su, su música muy muy interesante, nadadora. Lo que te decía, guitarras eh, de aire, gays realmente interesantes desde Galicia Nadadora con su nuevo trabajo Luz, Oscuridad, Luz y canciones como ese Julie Christie Vamos ahora con la banda de The Bradford Cox con Deer Hunter que tiene nuevo trabajo en el mercado llamado Alcyon Gigest. Vamos a quedarnos con una de sus canciones eh, trepidantes y, eh, y electrizantes Este revival, Deer Hunter. queda la música de Bradford Korsk bajo su seudónimo Dear Hunter eh, como la película, como el cazador, que, que es como se llamó aquí en España. Revival una de las canciones que conforman este nuevo trabajo Alcyon Gigest. vamos con temas sucios, oscuros firmados por el proyecto eh, paralelo de Nick Cave, Grinderman acaban de editar su segundo trabajo Ese proyecto al margen de los Bad Seats repleto de, de canciones sucias, canciones llenas de herrumbre, de blues sucio como este Mickey Mouse and the Goodbye Men. Son las nuevas canciones de los fieros Grinderman. This morning and I thought, what am I doing here? Yeah, what am I doing here? Oh, yeah. I woke up this morning and I thought, what am I doing here? Yeah, what am I doing here? Oh, oh, my brother, he starts raging. I watch him rising. I see him pounding. And he sucked her, and he sucked her, and he sucked her dry. And he bit at me, and bit at me, and said goodbye. Up on the 29th floor. Up on the 29th floor. Well, I was lying there with just my brother Oh We could hear someone rattling our locks He's yeah, lying there with just my brother He said, yeah, man, I think it might be the cops And we sucked her, we sucked it, we sucked down Yeah, we sucked her, we sucked her, we sucked her dry I was Mickey Mouse He was the big fat We took shelter under her body, under body. We sucked her, we sucked her, we sucked her dry. And we sucked her, we sucked her, we shaved her dry. sí de fiero me había pillado desprevenido Mickey Mouse and the Goodbye Men eh, aullando Grinderman que no es otra cosa que el proyecto paralelo de los batsis de que tiene eh, Nick Cave con algunos componentes de la banda y es que realmente las similitudes entre las dos formaciones pues son muchas nos plantamos en Toronto para escuchar eh, una vez más el último trabajo el tercero de Broken Social Scene. en este caso esta canción llamada Texico Bitches. Interesantísima la escena canadiense Arcade Fire de Decemberies eh, y ellos mismos Broken Social Scene con este nuevo trabajo, Forgiveness Rock Records, y canciones como ese Texico Beaches. Ellos mismos, Broken Social Scene, también colaboran en el álbum de los siguientes. Eh, de las siguientes eminencias que van a sonar. No en vano, John Auer y Ken Stringfellow. Llevan editando discos bajo el nombre de The Poses durante un buen montón de años. Eh, uno de los mejores herederos de Big Star, lo que es lo mismo, uno de los grandes eh, creadores de Power Pop de, de los últimos 20 años. The Poses con su nuevo trabajo Blood Candy y canciones como este de Glitter Price Poses. promise we're keeping miles to go before the sunrise show that i wanna see i want to I want a scream day siguen estando en forma, ¿no? John Auer, Ken Stringfellow también tienen carreras en solitario, cada uno por su cuenta, pero cuando se reúnen los dos cerebros, solo pueden fabricar fantásticas canciones bajo el nombre de la franquicia The Poses. Este es su nuevo trabajo, el enésimo en su carrera, Blood Candy, con canciones como ese de Glitter Place. Llegamos al final de la sesión de Hipnosis, lo hacemos con la música de The Thermals.